Juan Manuel Gandoy, este, en fin. Sí, Leo Peralta. Leo Peralta, el que propio jugador sí, sí, El oso sí, sí, Díaz, sí. Brian bueno, Díaz. Brian Díaz, eh, Caramucino, Chaine, que para mí fue el MVP del torneo. Y no tengo ninguna duda de que fue el MVP del torneo. Yo lo dije al aire de elegir, eh, si me decís, bueno, tenés que elegir porque el que sale campeón elige el MVP de pero, tengo, China, sí. pero eh, Juan Rodríguez Upi jugó un... No, no, no, Ro, Juan Rodríguez Upi jugó, atribuo. pero digamos quedó en la segunda colocación. Claro, y tal vez el equipo eh, de las parejas es el que menos nombres barajaba. Pero en el mejor jugador figuras. del torneo fue este justamente... Eh, estaba entre esos dos, Sebastián y Supe y Sebastián Yaenz. Que le China. manda saludos a ustedes, se casa sí. el 23, me dijo. El gordo es un crack. Sí. También lo vimos jugar en primera, lo vimos jugar en, sí, en sí. el Torneo Nacional de Ascenso. Hubo un fin de semana que también trajo la estupenda, magnífica eh, eh, victoria de la Unión de Formosa, eh, dando vuelta a una serie eh. tremenda. Eh, se, evidentemente se quedó sin hasta el, el equipo de, de Fernando Duró, que tuvo bajo porcentaje en el último partido. Indiscutible la victoria y de punta a punta en el Vicente Rosales, tercera derrota eh, de, en, en el Vicente Rosales para Olímpico de la Banda, eh, y me parece que eh, este envío anímico que tomó el equipo del avión de Formosa, que viene de menos a más, uh -huh. y esa falta de gasolina que muchas veces dijimos nosotros que podía tener aquel equipo que jugaba con eh, jugadores más de 30-35 minutos, 30, ¿no? 35 minutos de promedio por partido, bueno, quizás en el último juego pase por ahí una, una no digo que sea la única explicación de esta muy buena victoria de la Unión de Formosa que este, bueno, lo deposita en la final y, y va a tener a San Lorenzo como rival arrancando las finales y todas televisadas con diferentes horarios todas televisadas por la pantalla de Taze Sports. A ver, ¿sí? me dijeron que están todos los horarios confirmados, salvo sí. el del viernes hay 17. Hay un horario que hay que ver... Que, que hay que ver cómo clasifica de... la selección claro. argentina después de jugar a la pelota. A la pelota, mm. a la pelota si nosotros jugamos a la pelota. De jugar, al, de jugar su partido de la Copa América esta noche... Sí, a la pelota. En definitiva papá. juegan a la pelota. ¿sí? Claro, si está la pelota ahí. Eh, ese horario es a confirmar. Después, 21 horas el miércoles... Usted se me va para Formosa. Sí, sí. 21 horas el miércoles, el viernes 17 a confirmar. El lunes 20... En el Estadio de Ferro. Sí, sí, Estadio sí, sí está, está confirmado. 21. Está confirmado. El jueves 23 de este mes, que vendría a ser el jueves de esta semana, no, de la semana siguiente, sí. 9 de la noche, también usted se me va al Estadio de Ferro. Sí. A partir de allí, todo es a confirmar y de ser necesario. Lunes 27, Formosa, 21 horas. Sí. Jueves 30, Buenos de ser Aires, necesario. El sexto, Ferro, 21 horas. Y el séptimo, el domingo 3, 3 de, julio. de julio, a las 10 de la noche, gallego sí, a la... las 22. Está bien. Resta confirmar el horario, de acuerdo a la... el horario que la selección argentina juegue los cuartos de final de la Copa América, el próximo viernes 17. ¿Te parece que hablemos con el profe Costa, el hombre Por que favor. está vestido de celeste, el gasolero que no fue tan gasolero en esta, en esta final porque ha ganado... Este, sus partidos como corresponde y es el nuevo campeón del torneo federal. Saludos, sí, lo tuvo ya. Sí, yo fue, ya hablé varias, varias, veces, varias veces. Pero seguramente... Si eh, de lo, yo le voy a preguntar. Bueno, obviamente. Leo Costa, ¿cómo te va? Mati Traversa, Fabián Pérez, te saludamos en uno contra uno Radio. Bienvenido. Hola, Matías. Hola, Fabián. Este, buen día. Muchas gracias. Bueno, ya han descargado, imagino, las finales... Eh, y, y las tensiones de los partidos de semifinales, el de ayer de la final, terminaron ganando, se festejó, cómo fueron estas horas posteriores al, al campeonato del torneo federal, y, y decime qué es lo que se valora más en definitiva, el campeonato o el ascenso, porque creo que cualquiera de los dos podría haber ganado, porque son dos muy buenos equipos, y, y me da la sensación también que el haber conseguido uno el viernes y el otro el sábado, el ascenso al torneo nacional de ascenso, ya ahí está el premio mayor de, de, de la gesta deportiva. Bueno, sí, ya mucho más tranquilo, disfrutando la mañana acá en casa con, con mi señora. Eh, y sí, me parece que el, el partido es el una viernes santa, fue... Su señora santa, decir. Hola. Sí, que su, sí. Señora, su señora es una santa, le dio clase a mi hija y la soportó durante mucho tiempo y se lo tengo una que agradecer. Tanto, una también. compañera me levanta me mucho <risas> en este trabajo, en esta profesión. Eh, sí, el partido del viernes la verdad que fue bastante más emotivo por, por lo que estaba en juego y, y bueno se, se vivió de, de una manera diferente me parece que para el equipo de, de las parejas también sí. ¿por se qué el viernes? Poco... termina, termina, perdón no, no, eso que se notó un poco ayer y, y, y nada, fue fue realmente diferente si bien este, estamos enormemente contentos con, con haber logrado el campeonato, el ascenso fue, fue la verdad que fue muy fuerte ¿Por qué el viernes terminan ganando el partido frente a central entrerriano? Parecía, al menos eh, dio la sensación que durante 30, tres cuartos prácticamente Belgrano consiguió dominar, imponer el ritmo del partido y, y en un cierre muy emotivo, muy emotivo, lo... ...lo terminaron ganando... ...por otro lado yo te lo decía... ...también daba la sensación que Temperley no tiraba la toalla nunca... ...que quiso jugarlo... ...que quiso ganarlo... ...a pesar de tener bajos porcentajes de efectividad... ...en esos primeros tres cuartos se mantuvo en partido. Sí, la verdad que... ...es algo que tengo que reconocer de... de los jugadores... Eh, una, ...una... mentalidad ganadora... Muy, ...muy grande durante todo el año... ...no... ...no fue la primera vez ...que, que el equipo estuvo de atrás... Y, y pudo revertir en los minutos finales, es, es una virtud que tienen ellos que la verdad que eh, tengo que resaltar. Y, y después, bueno, lo bueno que no no nos salimos nunca de la idea ni de la filosofía de Temperley, que es muy sencilla, pero pero bueno, se, se respetó y me parece nos pudo dar el, el cierre. Necesitábamos defender muy duro un equipo con un potencial para anotar tremendo y, y bueno, había que estar muy, muy, muy enfocado para bajar. Tuvo Leo, ellos de visitante promediaban en 80 puntos y nosotros tratamos casi todo el año de, de defender a, a menos de 65 puntos y, y bueno, ese era el objetivo y no nos podíamos salir de ahí y por suerte salió bien. Eh, Leo, ¿pensaban a principio de temporada que iban a, a lograr, independientemente de que todos los equipos... Este, cuerpos técnicos, jugadores cuando arrancan una temporada tienen la ilusión de llegar lo más alto posible ¿no? pero también eh, saben que el camino primero que es muy difícil, muchos equipos eh, dos ascensos hay hay que pasar un montón de, de situaciones digo, pensaban cuando armaron el equipo que iban a, a tener esta oportunidad primero de estar en el Final Four final y después de lograr el ascenso y la ilusión siempre estaba Pero es cierto que se ve lejos cuando arranca el torneo porque es durísimo. Es eh, súper intenso el torneo. Eh, estaba la ilusión, nosotros vamos poniendo objetivos, la verdad, a corto plazo. Eh, el primero es ser regular, Lo, tratar de ser regular. Nos habíamos puesto el objetivo de no perder ningún partido de local, de que nunca que no permitir nunca escapar dos juegos seguidos. pequeñas Pequeños objetivos que que vas cumpliendo y a partir de ahí empezás a construir y después teníamos la responsabilidad de prepararnos de la mejor manera posible para cada partido y en esas pequeñas reglas o esos pequeños objetivos claro. este, fuimos construyendo, eso es la eh, verdad. Y, y ahora, ¿cómo, ¿cómo continúa esta historia? Eh, el, el, el, ¿El club está preparado para encarar el Torneo Nacional de Ascenso? ¿Tiene la intención de hacerlo, cuál es la idea que obviamente que es muy reciente, pero una vez que vos estás en el en el Final Four, me imagino que también en algún momento, si sí, bueno, y si llegamos a subir ¿qué pasa? O sea, eh, digo ¿ya lo, ¿ya lo pudieron hablar eso? La verdad que hablamos muy poquito, esta semana ya nos vamos a juntar para empezar a trabajar pero pero bueno, sí, los dirigentes están súper están convencidos y, y motivados y bueno, Hernán Lewin que es el presidente del club Eh, tiene, tiene un grupo de trabajo bárbaro junto con el Meji Y, y sí, van a, van a dejar todo para, para jugarlo y para hacerlo lo mejor posible eh, ¿y crees que tienen que hacer muchos retoques de este equipo? Porque además son chicos que o estudian, o trabajan, o se están por recibir Y no tienen eh, como, como, como único medio de vida El, básquet. el básquetbol, como pasa también con el equipo de las parejas, que hoy hoy hoy se iban a reunir también para empezar a definir situaciones. ¿Crees que hay que, eh, para competir en el TNA, hay que ayornar mucho este plantel? Eh, nosotros llegamos a a este, a este año con dos jugadores que, que venían de la A de Capital, y la base, del equipo de la A de Capital, eh, es filosofía del club y, y nuestra también, del equipo de trabajo de, de mantener siempre la base y, y del grupo humano que nos apoyamos mucho este, así que trataremos lo, lo más que podamos de mantener obviamente una base para el equipo de, de los jugadores que, que han participado de estos torneos y, y de, este, de estos procesos y después bueno, naturalmente algunos jugadores no van a poder continuar por esto que, que decías vos de que trabajan, la verdad que el plantel trabajan todos Y, y bueno, a veces ya hacía muy, muy cuesta arriba la semana pues los jugadores hacían un esfuerzo tremendo para salir del, del trabajo a las 6 de la tarde y a las 7 y media ya estar en el gimnasio Leo, te mandamos un saludo enorme te felicitamos a vos, a todo el equipo a, a bueno la dirigencia, ¿no? que también es, es también no es la parte fundamental también de esto, eh, con, conjuntamente con el cuerpo técnico de los jugadores así que Lo mejor para lo que viene, ojalá puedan hacer un TNA eh, como ustedes pretenden y bueno, a seguir creciendo y, y felicitaciones por la gran victoria. Bueno, muchísimas gracias. Déjame mandarle un saludo a, a, a mi señora Melina, mi compañera eh, de todos los días, a, a mi familia y a mis amigos que, que me acompañaron eh, todo el año. Abrazos, la palabra de Leo Costa, el técnico de Temperley. Temperley fue campeón del Final Four del torneo federal. Le y ganó 64-62 a Central Entrerriano en el primer turno. Martín y 19 puntos. Seba Chaine, 14 más 9 rebotes. Escaramuchino, lo mejor del equipo de Central Entre con 14 puntos. Y luego en la final... Aportó...